Acá no se está discutiendo solamente un problema tecnológico eh, y de convergencia de los sistemas de comunicación, sino que hay 11 mercados afectados, paso a tratar los principales, el financiero, el comunicacional, el de la omisión comunicativa, incluso el mercado político con la capacidad de fraude electoral que, va a que tiene que puede producir este monopolio. Esos son los mercados que nosotros en la denuncia de la Comisión le exigimos que investigue y que estudie antes de producirse Eh, eh, la fusión. Primera gran diferencia que hasta ahora no ha sido transmitida, digamos, y todo se acota, como están contando los monopolios, es una discusión técnica eh, sobre el cuádruple play.